que vistan un sentimiento como el que tengo, el que tenemos. Lo quiero invitar ahora para que me acompañe este ratito en el aire de Radio Provincia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, justamente, Axel Kicillof. tipo por no es futbolero? Pero Diego, como excede todo, y también la pelota, creo Axel, te saludo, que podemos compartir un lindo momento también. ¿Cómo estás? No, mira Viviana, tú me das particularidades, la verdad que sí, yo no soy muy no sea fanático del fútbol, pero el caso de Diego siempre fue un tema excepcional, y no lo digo por esta situación, que también sería genuino, porque la verdad que no es que se muere un jugador de fútbol eh, está pasando una cosa mucho más importante del el punto de vista emotivo, más en este año pero en mi caso personal sí, de contra fanático, de contra peadoniano, puede ser que eh, obviamente los mundiales yo soy de Boca también Eh, fui a la despedida de Diego una vez que en la bombonera mejor, o sea, momentos de la vida de uno pero creo que lo de San Diego como es un... Un enamoramiento tremendo. Sí. Un maravillano. Tú sabes que soy gobernador de la provincia, pero más que a Kicillof le quiero hablar a Axel, ¿no? A, al, al pibe que creció también viéndolo a Diego, aunque no sea futbolero, pero que está atravesado por esto que estás diciendo. Como le pasa a tanta gente. No todos son futboleros, pero todos tienen alguna historia con Diego. Y, y como aquello que dijo eh, Fontana Rosa, eso de quién me importa lo que digo hizo con su vida pero me importa lo que me pasa a mí o lo que provocó lo que hizo con la mía y por ahí al vaso bolero le pasó algo y al no tanto como en tu caso a axel le pasaron otras cosas y ninguna es más importante que otra porque tú has, en algún punto te movieron te movilizaron te hacen tener una foto cuáles serían las tuyas no mirá, yo creo que eh, obviamente estaba vivo dentro de la cancha iba fuera de la cancha uno Como argentino, creo que ahí no está nadie exento. Cada uno de los momentos que tuvo que ver con los mundiales, que tuvo que ver con la camiseta argentina, salto como director, como como, como jugador, eh, quedan grabados. Yo vi, yo tengo 49 años, ya que vi, eh, el partido contra los ingleses, la lo, lo tengo presente. todo Creo que es imposible extraer, extraerse de eso. A eso se agrega el Diego afuera de la cancha y, Como, como comentarista de la realidad como, como factor político como defensor de determinados intereses siempre, lo no dictable como enfrentando, digamos al poder la verdad que todas esas cosas eh, que eran, muchas se reflejan en esa famosa frase pero también son dichos en eh, relación con las rifas en relación con la vigencia del fútbol su relación con Macri Uh -huh. con madre en boca y con madre fuera de boca. Sí. Eh políticamente, bueno, todo eso eh... Bueno, Axel, Diego era un actor político fuerte. Diego fue un tipo siempre muy comprometido. Y, y, y eso también yo abrí este programa y siempre lo digo cuando me lo preguntan, este que conmiso, no se compromete siempre pagar costos, ¿no? Este tiene este cosas buenas y tiene esos costos que tenés que con tus banderas eh, resistir y Diego se las bancó todas. Voy nombrando de Mac, yo te nombro a la derecha en general de este país, a la FIFA, a la AFA, a los empresarios, al Banco Vaticano, a, al poder en general, a la iglesia, o sea, ha tenido por doquier, y ha sido ejemplo de todo eso, y de generosidad con sus compañeros, te cuento, los futboleros, los futbolistas, siempre han defendido ese Dios generoso, que entre otras cosas en el 95, después que le cortaban las piernas en el 94, ¿te acordás?, inventó un sindicato para contrarrestar a la FIFA y bancar la pelea de los jugadores. Sí. después sí, sí. no resultó, bueno, no importa no, no, pero eh, obviamente hay ¿eh? un Diego político seguro político digamos, por decirlo así con, con un importantísimo peso yo, obviamente entre cosas, pero cuando uno recuerda eh, su última eh, anduvo dando vuelta no su última comunicación a Macri sin sí. hablar de lo de, de, yo también, yo hablé con el el día que a mí me llamó eh, me llamó él, se conectó a él para felicitarme, entonces últimamente que me había felicitado por el cumpleaños salió a responder la verdad es que es como una presencia lo eh, que comparte ese ser humano tan claramente visible ¿no? con, con todo lo que tenemos todos, las cosas que, que se pueden mostrar y las que no y las que en el caso de Diego las conocimos todos ¿no? cuando eran de su intimidad eh, pero también eh, además de eso a cada uno de los de los hechos de sensibilidad y de política. Yo creo que, nada, nos marcó de una presencia, era como una presencia permanente, por lo menos en mi vida desde que tengo recuerdo. Mm. Estaba Diego Maradona y, bueno, más probablemente. Ahora, bueno, tenemos eh, un Papa que es de Argentina, mm. este, pero así todo, ¿no? El, el peso y la significación que tenía su figura, como es, especie de... No de embajadores, sino directamente de escudo de bandera argentina, recorriendo el mundo con todo lo que los argentinos... Que es un espejo en parte. Es muy decir decir que representa que no, dentro de todas estas cosas, este, que es lo que uno resaltaría. Pero sí te quiero decir que, que es una pérdida inmensa, inmensa. Creo que el, el, el valor que, tiene, que tuvo, que tiene... Eh, no como persona, ni como futbolista, ni como político, sino como símbolo también, ¿no? Sí. Entonces, se han dicho mil cosas. Lo que yo quiero decir es que la ausencia de Diego eh, me aparece con lo que nos despertábamos esta mañana. pensar que tiene 60, tenía 60, que son 60.000, pero hace 45 que vive sometido al juzgamiento de un mundo entero todo el tiempo. Hay que vivir con eso, porque es un tipo público, ¿no? Hay que vivir con eso. Sí, pero en una dimensión como quiera, pero en una dimensión que, que es incomparable como nadie claro, claro, ¿no? una cosa que, que, que también afecta, obviamente no, uh -huh. no sé, la, la persona, a la familia, bueno eh, sí, es tan público, yo creo que en este último tiempo se dijeron tantas cosas que no sé, no, no, no pretendo agregar nada ¿no? yo decía que siento como una un enorme cantidad de gente acá y afuera dolor enorme ¿no? parece que es un dolor enorme una pérdida una ausencia se asocia con todas las pérdidas que hubo este año también justo ahora en medio de una pandemia y con cosas personales con la historia personal porque uno podría contar la historia personal vinculaándola con cada uno de los hechos que tienen que ver con Maradona no la historia de vida Dan mí este cada uno de esos años que vos decí este fue fue el protagonista madadona sí mira y ¿Tus, tus hijitos eh, tienen relación con la pelota con con esto de lo que ju juegas más que yo yo juego con ellos también ¿eh? no te creas pero sí ellos fueron en fútbol mucho tiempo eh, <susurra> y bueno el mayor ahora no está tan copado pero pero bueno, eso va bien eh. y ayer me dijeron algo que Diego, ellos tu mujer no sé tu entorno íntimo sí sí sí todos todos todo, todo era el tema yo ya da igual tú un día bastante arrepieto. Bastante... <risas> Eh pero cuando podemos charlar un rato sí el más chiquito dijo el vací como que eh no no caía en la esta de la ausencia claro bueno, la dijo incluso mejor que yo, pero no me estoy cobrando exactamente claro sí sí sí para no pero el hecho público por ¿no? el sí eh, ese es un pariente claro. Se fue alguien que, que todos queremos aunque no lo hayamos visto Decime esto no te quiero sacar mucho más tiempo Hablaste con él pero vos no tenías relación con él ¿No tenés fotos con Diego Gander dando vueltas no, por ahí? No, no, estuvimos por vernos todo este tiempo Porque además el estaba viendo La Plata, yo vivo en La Plata eh, Pero bueno, entre la pandemia, después el día Ese que fue a gimnasia, que se fue de la cancha, que se yo Se iba a ver conmigo, ya habíamos quedado Mira. En los dos lados empujando un poco Pero de nuevo digo, no sé no, no siento que sea para mí este un agujero no haberlo conocido en persona no tener una foto me parece que eh, que también con lo que con lo que conozco con lo que tengo con lo que dije, alcanza para mí alcanza, alcanza. Este, y además además este es eso eh, sí para mí eh, eso con pocas con pocas segura con pocas personalidades te puedo decir que me parece que no hubiera Este, da, se hubieran aflojado las piernas porque más allá de lo, cómo estuviera él en el momento o cómo se dirigiera a mí porque le expresó varias veces públicamente también este por su posicionamiento político, el apoyo, todo eso obviamente lo sentí valer un montón pero en persona ni ni sé cómo hubiera sido Sí, lo último ¿Estás yendo a casa de gobierno a despedirte? Estoy exactamente en la puerta de la casa de gobierno así que Eh, ahora, ahora voy a bajar, no me encontré con el acto seguro y vamos okay. a estar juntos. Okay. Eh, despido a Axel, pero al gobernador lo dejo para la reflexión final. Axel Kicillof, gobernador de la provincia, ¿qué? Eh, sí, no, una, eh, te digo, bueno, la Maradona tiene que estar en sí mismo, hubiera sido mm. este, una, una movilización social, porque lo es, y, no, afectiva para, para millones y millones de argentinos, incluso para los que no lo quieren ¿no? nadie le puede pasar diferente la desaparición física de Diego eh, sí creo que en este año donde hubo, tuvimos que estar todos los días subiendo en el mundo acá de muerte, de enfermedad digamos de tragedia como es la pandemia eh, me parece que, que bueno que ahora estamos cerca de la vacuna y tampoco la vacuna va a ser inmediata porque va a llevar un tiempo Pero, y también hay que ver hay muchísima incógnita pero lo que quiero decir es que nos tocó a los argentinos un año negro la verdad que un año negro y con esto, más allá de lo que cada uno que conoce algún familiar, algún conocido por el tema del COVID creo que esto me pone me pone yo un sello muy peculiar a, a, a 2020 que también es eh, mi primer año de gobernador así que un año difícil para todos me parece que lo que hay que hacer es usar la desaparición ahora de Diego, de la muerte, para, para reflexionar mucho sobre este año contar fuerza, porque lo que se viene eh, es un proceso de recuperación, tampoco va a ser eh, fácil, en otra dimensión, pero tampoco va a ser fácil. Así que creo que, que hoy este, simboliza también eso, una sociedad que tiene que tomar fuerza y tomar impulso para, para ponerse de nuevo en marcha. Gracias Axel, un beso grande, abrazo. No, gracias a vos. Empecé grande. Saludo, ¿no? Eh, Axel Quisidós, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y es un ejemplo, él, eh, de...